preguntarme que cómo es ella que cómo siente que si es muy bella tal vez será difícil explicarme no quiero irte me diste mucho tanto te quise perdona si te hieren mis palabras tú misma me has pedido que lo exprese a veces en las verdades son Mientras ella es un manantial que fluye, tú fuiste torrente que todo destruye. Mientras ella es brisa en primavera, tú fuiste ciclón en una pradera. Mientras ella es calma en mis anhelos, tú fuiste motivo de amargo desvelo. Mientras ella es esa paz que busco, fuiste incertidumbre de un desastre. Tal vez el tiempo o la inconsciencia. Perdona si te hieren mis palabras, tú misma me has pedido que lo exprese. A veces las verdades son amargas, pero es justo decirlas Het mientras ella es calme en te Al final.